Sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela Que se armó Y uno dijo compañero ¿Dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Candela